y me queda la sabes que me quedo en el aire. Una pregunta, esperemos que no, esperemos que no suene el timbre, el recreo, claro, dos que dan no... minutos para que suene el timbre del recreo. Sí, estamos al aire de nuevo, se, se había cortado. Sí, eh, se cortó. Eh, eh, una una última pregunta, pues sabemos que está en el recreo y no te queremos no te queremos cortar eh, mucho tiempo. Esta situación eh, respecto al dólar, ¿no? Porque eh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 hombre miserable Ganaba mucho, quería más Me encerraba todas las noches Con mi amada la máquina de calcular Para nadie había propinas No gastaba un mango en nada Y un día conocí al gerente paso millones de be compro dólares compro bolnes voy a tasa paga más vence el plazo voy a bolsa cambio acciones por si que falsos he comprado algunos órganos pago en Mi abuelita Y no se acepta Arjen canudo, ¿no? Soy un tipo macanudo. guardo un arma en el felpudo, para proteger a mi mujer, mis hijos y a mi mamá. yo realmente lo quiero muchísimo y lo siento porque... Muy honesto, ¿no? ¡Sí, mi genera! Yeah. Compras y rubíes and Resortes and Planos, planos Departamento para casarme Charly, Charly, y algo unas de mieles